Recibimos al precandidato a diputado nacional Martín a r d o a i n de Juntos por el Cambio, de la interna de Juntos por el Cambio. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Cintia, gracias por el llamado, buen día. No, gracias por atender porque sabemos que estás apurado. Martín, ¿cómo vienen con la campaña? ¿Ganan la interna? <risa> Qué pregunta, Cintia. Eso lo va a decir el, la gente en La Pampa.、Eh, nosotros venimos bien. Yo hace muchos años que vengo trabajando con la agencia Bullrich. Día que pasa más convencido que la mujer que, que nos puede sacar adelante, que tiene la fuerza, la convicción, la garra. Así que, pero bueno, esto es este, la democracia. El domingo 13 se vota y, y los campeanos、eh, van a elegir a la, a la próxima presidenta o presidente de los argentinos. Así que importante ir a votar, importante no bajar los brazos a pesar de. de las desilusiones de la política bueno hoy hasta los medios s e han cuestionado también o sea hoy ya no creemos nada en nadie pero no tenemos que o sea resignarnos no, no, no es el camino el camino es ir a votar ir a votar el que más te convence el que está demostrado que que, com, que cumple con lo que se dice con que es viable lo que lo que propone y bueno ese es el camino que, que estamos Eh, transitando.、Uh -huh. Ayer Gerardo Morales, en conferencia de prensa aquí en Santa Rosa, dijo que el programa de Patricia Bullrich no, no es viable, no es posible. Yo no voy a hablar de los rivales, eso lo tiene que elegir la gente, a quién le cree, cuál es la trayectoria de cada uno.、Eh, nosotros Hay un mensaje muy claro: que, que el 14,、eh, junto por el cambio, va a estar juntos、eh, y lo más probable que en octubre el próximo presidente. Eh, si no cambian las cosas va a ser juntos precambio o l entonces pero eso lo va a definir la gente uno lo que tiene que hacer como, como dirigente político es、eh, trabajar todos los días、eh, que la gente te vea y después sacar a sus propias conclusiones lo que uno diga de sí mismo o diga del otro eso la verdad que, que no influye mucho cada uno tiene una trayectoria cada uno sabemos quién es quién y, y bueno estamos en el momento como te dije al principio angustiante donde, donde cuesta creer en algo donde cuesta Ven una luz al, al final y, y bueno,、eh, cada uno va. Yo escuchaba al, al candidato del, del oficialismo, al, al ministro de Economía Massa, este, diciendo que vamos a estar mucho mejor cuando hace un año que nos tiene contra las cuerdas. Entonces, cada uno va a decir este,、eh, lo, lo que quiera. Después, la conclusión la saca la gente. Te pueden decir que está todo bien, que vamos a bobar, o lo q u e r o si eso, la conclusión es que salía de la calle, ir a la despensa. Este, no, no tenemos que inventar mucho más después, lo que digamos, los, los, los políticos, los dirigentes, la gente, s a b e bien que después toma sus propias decisiones.、Eh, Notas que han bajado un poquito la intensidad de la interna en, en los últimos días, teniendo en cuenta de que había salido un comunicado de uno de los sectores de Juntos por el Cambio, tratando de bueno, apaciguar todo lo que se estaban diciendo y con todo lo que se estaban tirando adentro de, de, de la coalición. Eh, ¿Cómo ves que, que vienen transcurriendo estos últimos días? Me parece que es lo que corresponde. O sea,、eh, con, con, te vuelvo a decir, con la c u s t a que estamos viviendo todos los argentinos, los panqueanos, ver a políticos pelearse me parece que es el, el, el daño más grande.、Uh -huh. eh, acá lo que tenemos es, es una opción de gobierno.、Eh, hay una coalición de gobierno、eh, junto por el cambio que viene haciendo elecciones de las últimas cuatro nacionales. Ganó tres, ganó en el, en el 15, en el 17 y, y en el 21. Yo o q lo más importante para la democracia, claramente hay una opción de gobierno que fue respaldada y votada por votar a los argentinos, pero creo que no cumple esas expectativas porque hay un montón de gente que, que no está conforme y que no l a está pasando bien.、Eh, Martín, bueno,、eh, ¿qué, qué opinas de,、no, de lo que dijo Patricia b Ulrich l de generar un blindaje económico con fondos del de FMI? Déjame terminarte lo anterior.、Sí. Eh, lo importante para la democracia es que vos, el, el, vos no, los p a n p l a n o s y los argentinos. El 13 vamos a tener otra opción de gobierno. Antes había una sola, este, un, un oficialismo muy fuerte y, y la oposición no estaba unida. Hoy hay una opción. Ante, ante un este, escenario que, que no satisface a la mayoría, hay un, hay un, un partido político, una fuerza política que se p u e d a hacer cargo de eso. Después, lo que se diga en campaña、eh, van a ser todas chicanas,、eh, porque escuchás de un lado y de otro distintas cosas. Pero para mí lo importante acá. Es la confianza y la credibilidad que va a tener cada una de las personas. Y hoy los candidatos son Massa, son、eh, Rodríguez Larreta, son、eh, Patricia Burrit. Y bueno, nosotros que nos convence, nos n da la confianza estamos convencidos que, que va a tener lo que ten necesitamos. Para, para hacer esa transformación que necesitamos como argentinos, es Patricia Burr. Ahora, Ahora, recurrir a, a viejas fórmulas y a fracasos de gobiernos como el de De La Rúa, como es、eh, un blindaje económico, recurrir nuevamente a pedirle fondos al FMI, como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no pensás que de alguna manera no genera eso credibilidad、eh, en la sociedad argentina? te puede o d c i r lo que pienso yo la gente va a sacar sus conclusiones、eh, ayer el, el viernes estaba cerrando un acuerdo con el fondo monetario este mismo gobierno y m á s pero eso no quiero hablar de nosotros nosotros lo que te puedo decir es la propuesta nuestra nosotros estamos muchísimo mejor tenemos cuatro años de gestión donde claramente no, no, no, no pudimos、eh, satisfacer a la gente porque en el 2019 no nos votaron pero con muchísima democracia, democracia entregamos el bastón de mando al próximo gobierno Y, y, y trabajamos dentro de la democracia. Entonces, claramente en el 2019 no satisfacimos al, a, a, a, a los argentinos, pero nos seguimos preparando. Hoy con muchísima más experiencia, pero con una cosa muy importante: con muchísima más、eh, paridad en las cámaras. Vos pensás que en el gobierno de Macri teníamos 15 senadores de 72. Entonces, claramente era muy difícil gobernar. Hoy estamos casi en paridad. y con una buena elección justo por el cambio el país va, va, va a transitar mucho mejor entonces no son las mismas situaciones y otra cosa muy importante el pueblo argentino no es el mismo porque en el 2019 n o s hicieron creer que estábamos mal con un dólar a 48 con una balanza comercial este, estabilizada o sea había un proyecto de l país este, que había que transitarlo bueno se prometieron otras cosas y nos llevaron a una inflación del 120 el dólar arriba de 500 pesos o sea entonces Yo creo que el pueblo argentino tampoco se conta que, que se puede salir fácil y sin trabajar. Acá hay que hacer correcciones, hay que ponerse los pantalones largos y, y, y trabajar y estudiar para salir adelante. En La Pampa, la gente tiene que elegir entre vos, Martín Arduain, y、eh, Francisco Torroba. ¿Qué, ofre, ¿Qué ofreces vos de distinto al candidato Torroba? Bueno, en, en realidad lo que se va a elegir del presidente. Eh, lo más importante, porque va,、eh, lo que podamos aportar de, de, de cada trabajo, este, lo importante es la cabeza el, el, el, y lo que nos diferencia es el, el estilo y, y el compromiso que vamos a tener en ese trabajo. Lo que pueden encontrar acá, es lo que ustedes, y por eso al respeto c que siempre me han tenido y nos hemos tenido siempre, es el trabajo que he podido mostrar en la Cámara. Soy un legislador que ha levantado. Eh, banderas como, como el CERCREB, el, el, el voto, t e r m i n a con el, el voto de papel, este, baja de impuestos, o sea, temas que otros legisladores no han, no han tratado. Este, me he peleado con el ministro Franco en, en, en muchas oportunidades, cuando, cuando no, no, no eran transparentes los números. Bueno, eso es lo que van a encontrar, un legislador que, que saben que no me callo, que, que, que peleo por mis convicciones, siempre en el respeto, siempre en el diálogo. Pero con convicciones firmes de que este no es el camino, no es el camino que queremos para la Pampa, no es el camino que queremos para Argentina, y voy a seguir trabajando en ese proyecto. Y en ese proyecto voy a acompañar a Potencia b o l r i c h Martín a r d u a i n te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. A ustedes, como siempre, y, y muchas gracias. Hasta luego. Pasaba en conversación un ratito con nosotros Martín a r d u a i n precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio.